fronteras del futuro Las que atravesamos como siempre con Javier no Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hello. Bueno, Javier, año 2050, por ejemplo, por ejemplo en el futuro. ¿Os acordáis lo que dijo Hawking? ¿Qué dijo? muchas cosas Pero muchas cosas y escribió muchas cosas claro. bueno una de las sus frases famosas es aquella que dijo no tenemos futuro si no colonizamos el espacio bueno pues de eso se trata un experimento que han hecho en Barcelona en un eh, en la universidad de barcelona y eh, en el que ha colaborado un piloto un piloto acrobático este piloto llevaron unas pruebas e eh, eh, hicieron la siguiente prueba eh, pidieron a diez voluntarios Eh, muestras de su semen y cogieron parte, dividieron la mitad, congelaron parte de esas diez muestras de semen de, de, de, de personas sanas, fértiles, y jóvenes y entonces la mitad la congelaron a 196 grados en en un tanque de nitrógeno y otras o, o, otra la el resto de las eh, de las muestras, otras diez, de las otras 10 muestras las subieron en un eh, en un avión acrobático con un piloto experto en el Club de Aeronáutico de Sabadell y lo que hicieron es someterlas eh, la llevaron hasta 1000 metros en 1000 metros el piloto experto empezó a hacer eh, mm, eh, Acrobacias. Acrobacias y eh, bajó, bajó, bajó vale. de, de los 1.000 metros, bajó, eh, se dejó caer 200 metros hasta los 800 A los 800 remontó el vuelo, volvió a subir a los 1.000, bajó a los 850 y así lo hizo sucesivamente. Son una centrifugadora. Una, exactamente. El objetivo era someter a esas muestras de semen congelado que llevaba el piloto a su, a a, a su alrededor, a darle muchas vueltas y someter a ese semen a microgravedad parecida a la que eh, tienen, eh, sufren los, eh, o padecen los astronautas en el espacio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era... Una vez eh, realizadas esta serie de acrobacias, bajar eh, durante, eh, me parece que fueron ocho minutos, estuvieron eh, sometiéndose a este efecto de la microgravedad y en el momento que la ter, eh, avioneta aterrizor eh, aterrizó, descongelaron eh, los dos depósitos, la, las muestras de los dos depósitos eh, eh, que tenían y analizaron eh, y eh, compararon las muestras de cada uno de los voluntarios que había eh, dado cada uno de los voluntarios a ver cuáles eran las modificaciones que habían, eh, que habían eh, tenido los espermatozoides en, eh, en, en, esa, en esos efectos de microgravedad. Las conclusiones fueron que prácticamente no hay ningún tipo de modificación. ¿Por qué hicieron esto? El objetivo es, se sabe que la gravedad eh, eh, afecta a la morfología y el comportamiento de las células. Uh -huh. Lo que no se sabía era cómo afectan al, eh, a la morfología y comportamiento de las células eh, de, mm, mm, mm, mm, mm. Eh, eh, genéticas, ¿no? Y lo que ocurre es que después de este, eh, este estudio y otro del que no se saben eh, eh, los resultados que ya efectuó la NASA el, eh, y, y que no ha dado, en ningún momento ha dado eh, resultados, ha expuesto los resultados este que se, real, se ha realizado en Barcelona sí ha estado incluso los resultados en un congreso, eh, las conclusiones que todavía no son definitivas y solo aplicadas a espermatozoides son que en un futuro se podrían eh, eh, realizar y fundar bancos de semen en el, en, el, en el espacio con el objetivo ese que tiene la NASA, ¿no?, de colonizar y que ya haya seres humanos viviendo en planetas que eh, no Nos la comenta en un mensaje, con Almadía Rosaventos en Twitter, en Naves eh, nos reproduzca una noticia, el titular dice lo siguiente... Eh, ...te pregunto si es verídico o no... ¿no? Eh, ...si es eso lo que se ha conseguido... ...el vuelo acrobático que convierte... ...10 pajuelas de, de SEM... ...en super es, ...es un reportaje de un compañero nuestro... ...en el diario del mundo de Paco Rego... ...un reportaje muy muy bien detallado... ...muy bien explicado... ...un investigador... Eh, un, ...y la divulgación científica Explícate. que hace Rego... ...es extraordinaria... Sí, ...entonces él, él, él estuvo allí... ...han ha recopilado todo tipo de, de, de datos de esto... ...y eh, al frente de estas investigaciones... El Está eh, Monche Boada, que es investigadora, investigadora del Hospital Universitario de Seus de Barcelona y que, eh, bueno, pues ha, ha llevado a cabo con el, este, este experimento con el objetivo puesto en el futuro, ¿no? Es decir, mmm, cuando el hombre llegue a otros planetas y ya pueda establecerse en otros planetas cómo va a ser la reproducción humana de momento se ha hecho con espermatozoides porque para hacerlo con ovocitos y con embriones que sería el siguiente paso si sí ya se necesitan unos permisos especiales de los diferentes comités éticos y científicos eh, para poder realizar estos experimentos de momento con, con los espermatozoides no es necesario y es mucho más fácil el objetivo en último es eh, poder fundar una, una Eh, como hemos dicho, un banco, un banco de semen, y, y por ejemplo, como dice el mismo Paco Rego en, en, en su reportaje, ¿por qué no en el futuro eh, tener, por ejemplo, una astronauta que esté viviendo, por así decirlo, mucho tiempo desplazada en, estas, eh, en, en, en otro planeta, y con estos bancos de semen que se desplazan, poder eh, ser inseminada por, eh, eh, por el semen de un hombre, que está en, en ese momento a miles de, kiló, de kilómetros en la Tierra. ¿no? Poner, yo... poner, tener, poner, poder tener descendencia y, sobre todo, claro, luego a raíz de eso ya todo un montón de... de se abre un, un, un nuevo mundo en lo que unos llaman el derecho eh, espacial, otro el derecho astronáutico, es decir, es de ese niño qué nacionalidad tendrá, de quién será, las leyes que se universal, El pasaporte, que pone el lunes, claro, pasaporte? Nacido en Marte. ¿no? Y entonces, es la intención de este. Bueno, a, aparentemente es no, un experimento muy gracioso. Yo tengo una, una duda, pues ya sabes, pero, mira, los Montse, marcianos. Monse Boada, Universita... <risas> Hospital <risas> de salud de Barcelona. Que, <risas> que, por ejemplo, claro, aquí habría que, me imagino que también lo, lo habrán puesto, no sé, hoy, hipotéticamente los científicos, a la hora de utilizar ese semen, si a lo mejor se plantea, si es mejo, eh, más adecuado eh, llevar semen a, eh, congelado de la Tierra... ...o directamente intentar que el astronauta correspondiente que esté allí... ...proporcione, claro, claro... ...bueno, quiero decir, el banco de semen... Tendría, ...pero el, el banco de semen tendría que estar allí, también en eso... Sí, ...con lo claro, cual pero que si ellos, el banco... Ellos, que ...me imagino que tendrán que mirar a ver qué diferencia hay... ...si es igual, igual que han dicho, que después del centrifugado es lo mismo que si realmente la muestra que hacen aquí en la Tierra sí. sería igual que, que la, la muestra que, hay, que hacen en vivo, por es, así decirlo. Es. ¿no? ¿Tú quieres decir? Bueno, pues eso se lo <Risas> Javier Sabiano a, a, a, especialista abre, abri, ab, ab, en fajolas cosmicas. Abrimos, abrimos <risas> candidaturas y no. posibles voluntarios que quieran irse al espacio <risas> a donar donarse. Pues eso, yo no lo voy a sufragar, yo no voy a financiar. Esto porque ya, <risa> en fin no, no tengo suficiente volumen dinerario, ¿no? Pero bueno, sí, también bueno, bueno, también bueno, podría ser, de... evidentemente El, el objetivo y, y la vista está puesta en el futuro de la humanidad, tal y como dijo Stephen Hawking, que va a pasar de aquí a unos años cuando no haya sitio aquí para todos, no se está. pueda estar aquí, y como ya se está intentando, ya se está poniendo eh, eh, los científicos eh, eh, espaciales en colonizar otros, otros planetas para que parte de la humanidad resida allí y haga una vida lo más... Normal, por así decirlo. Lo más humana, lo, lo, ¿no? lo más humana posible. Y evidentemente eso tiene que ver con cómo se va a, cómo va a ser la reproducción humana en esas condiciones imagínate. a tantos miles de kilómetros imagínate de, de, sin gravedad eso tiene que claro. ser muy complicado este, es un poco complicado eso se puede extender todo por ahí bueno espérate que te bueno. voy a sujetar ¿cómo, cómo, cómo has dicho Javier? ¿cómo se puede extender por allí y todo eso? Bueno, qué burros ¿no? que sois no, no de verdad me, me refiero a la especie humana ah, especie vale humana, vale, vale no vale. seas sí, no seas la mente sucia ¿Tú cómo <ríe> no te habe de no sí. Tú la boca, Sofía. De momento se ha hecho con con con 10 pajuelas, diez sí, pajuelas de claro. semen, como así es, así se llama, no Eso son es el tubitos, poema. Eso pajuelas, es el poema. con 10 pajuelas diez por, por banda. Pues con 10 toda bien. vela. Cosmica. Como bien nos explica Paco, Paco Rego en, en su artículo, las 10 pajuelas que a, albergaban, tú fíjate, parece que iba solo ya, ya, ya, ya, ya, ya, que iba agarro, solo, ya, ya. Que iba solo el, el, el piloto, ¿no? Llevaba 700 millones de pasajeros a bordo. Sí, en, ¿Cómo en otros, que 700, 700 millones? millones ah, ¿Todos miraron? ¿Todos Todos, todos y además, mirando. Fíjate, los, los datos, así muy rápido eh, que han dado. La vitalidad y la fragmentación de la, del ADN fue del 100%. Eh, un 90% de movilidad Y, y la concentración de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, un 80% de, mi, de, de, la, mi, de la morfología es decir, que está eh, eh, prácticamente igual que el que se quedó en la Tierra claro, y ellos dicen que bien. estas pequeñas diferencias son más debidos a las eh, eh, a, a la heterogeneidad de las muestras va a salir un a la, bebé muy movido porque es acrobático porque un... va a saber maravillas a ser. Fronteras del Futuro con Javier Seguiano Javier, muchas gracias Venga